Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otro día, otra vuelta, otro hito, otro programa. Paraguay vive, capítulo 35 de la segunda era. Transmitimos desde la retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, donde tenemos la interpelación constante de Luciano Arruga. Esos es por qué, cómo, cuándo, dónde, quién. ¿Por qué, aparte de la ausencia, la desaparición? ¿Por preguntas Y esas preguntas eh, se mantienen vivas porque familiares, amigos, aliados, aliados solidarios Siguen adelante con la empresa Con ese trabajo arduo de buscar justicia donde en el entrevero de ir viendo qué pasa se encuentran las manos azules de la policía se encuentran los muros azules de complicidades e impunidades esto no es exclusividad argentina porque los argentinos tenemos así como una parte de ser eh, ...creemos que todo pasa por nosotros... No, esto, ...esto pasa a las, las policías planetarias... ...tienen un mundo propio... ...un código propio... ...una justicia propia... ...una forma de organizarse... ...donde a veces los poderes civiles suponen... ...que dirigen... ...que mandan... ...pero es tan grande la entretela y los políticos pasan y los funcionarios quedan entonces eh, Luciano Arruga es Luciano y son miles y miles de chicos vulnerables discriminados en esas zonas grises ...donde el Estado no aparece y cuando aparece es para reprimir. Pero... Um, ...estamos en tiempos especiales... ...este programa le ruego a, a los compañeros, a los compas... ...que les presten atención porque va a haber... ...o sea, vamos a hacer este, un panorama, vamos a tratar de integrar... ...en un corto tiempo... ...para entender, porque si no entendemos... ...no sabemos de qué se trata... ...y tiramos piñas al aire... ...acá hay un, un... ...un programa, no es un plan... ...esto es un programa sistemático... ...metodológico... ...que no... ...que no retrocede... ...que busca variantes... ...para conseguir su objetivo... ...que es organizado, eficiente que cuenta con poder financiero, económico, cuadros, cuadros políticos formados en ese principio filosófico, conceptual. Eh, este ente, podríamos decir, como alguna vez alguien había... Había, creo que era Tony Negri, que hablaba del magma, como una capa magmática, multifacética, eficiente, inexorable en muchos puntos. Y esto, esto que está pasando en la Argentina, que está pasando en la patria grande, y que está pasando en el mundo, donde los países desarrollados, entre comillas, son, lo que tienen para distribuir y para contribuir con las sociedades en desarrollo son bombas, armas, desgracia, devastación, hambre, pobreza, dominio, control social. Donde no pueden con la bomba, avanzan con las otras bombas, las políticas son eficientes y vamos vamos en este programa les pido a los compas también otra vez que, que prestemos oído porque esto no es eh, o sea Horacio Cartes en Paraguay es un gerente eh, local Mauricio Macri en Argentina es el CEO regional eh eh Y no es momento de épicas La épica la épica había que haberla hecho al momento de, de la elección Habría que ver cuántos culos se quedaron sentados De los que se desgarran las vestiduras Dando la vida por esto, la vida por el otro Soldado de aquello, soldado del otro Militante de esto, militante del otro 700.000 votos Eso eso tiene nombre y apellido, varios factores. Y bueno, y nos pone como sociedad, como colectivo, como militantes de la resistencia, nos pone una vez más a los que somos más viejos, una vez para los que tuvieron una vuelta en el 2001... Y por primera vez para los que no pasaron el 2001 o lo pasaron de lejos este es el momento de la fragua este es el, este es el momento donde donde el, el, donde la lucha y la contradicción eh, adquiere matices concretos donde los preconceptos anclados en, en, en el pasado no son aplicables donde los desafíos son totalmente novedosos, tecnológicos, avanzados. O sea, eh, este es el momento de comprobar si sí, Néstor Kirchner, Chávez, Fidel, Correa, Evo, por nombrar algunos, Daniel Ortega, Dilma Rousseff, Lula, consiguieron que esta marcha hacia adelante se consolide en el pueblo, que es donde se tiene que consolidar, porque si no desaparece. Así que bueno, bienvenida a la lucha, bienvenida a las contingencias y como decíamos, esto es Paraguay vive hoy. Hoy eh, nosotros vamos en vivo los días jueves de 19 a 20, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 9 a 10. Martes, la primera vez a las 14 y luego a las 22. Eh, ...recibimos y distribuimos solidariamente... ...información, convocatorias, denuncias... ...de los pueblos que luchan... ...contra los abusos a los más vulnerables... ...después de nuestro programa... ...sigue el programa del compañero Jorge Soler... ...que viene de tener un, un buen viaje... En, ...en Asunción del Paraguay... ...donde fue homenajeado... ...en nombre de su padre... ...desaparecido a manos de la dictadura astronista... ...siendo secretario general del Partido Comunista Paraguayo... ...y el programa de él... ...va después de nosotros... Lucía o sea, de 20 a 21. Y ahora, eh, como siempre, nosotros somos Paraguay Vive y hoy día el eje de Paraguay pasa por lo que pasó en Curuguaty. Así que bueno, ahí vamos. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana Así fue, así fue, así fue, eh, así fue el desenlace, el primer desenlace, el desenlace todavía continúa, continúa con las víctimas heridas, continúa con los inocentes presos afrontando condenas eh, larguísimas ante una pelea asimétrica, donde la razón el derecho eh, se transforma en nada frente a la discrecionalidad del sistema judicial político oligárquico comunicacional de Paraguay esto es el desenlace de de una acción, eh, podríamos decir, eh, punible de un juez que a sabiendas de que quien solicitaba la medida de desalojo, identificación y todas las medidas que pidió eh, esta, esta, esta familia Riquelme, no era propietaria del terreno y el juez sabiéndolo porque lo sabe perfectamente porque él forma parte de ese grupo así todo ordenó cubriéndose las espaldas como hacen los jueces ordenando una identificación de los ocupantes mientras decía en el escrito identificación de los ocupantes por otro lado la fiscala la que intervenía organizaba, con el jefe de la policía del Paraguay, eh, el operativo. Eh, días pasados pudimos escuchar el momento en vivo en que se le garantiza a Gamarra, perdón, a Lobera, que es el primer el comisario que tiene contacto con los campesinos y es el primero en morir con un certero balazo supuestamente de un fusil de asalto que pegó justo muy profesionalmente donde no estaba cubierto por el chaleco el chaleco antibalas. Eh, y decíamos que acá ahora tenemos un juicio en marcha sentados en el banquillo de los acusados, solamente los campesinos, supuestamente, si son los únicos que están sentados es porque ellos también eh, supone la justicia, que también mataron a sus compañeros. Todavía no se sabe quién mató a los policías, no se sabe quién mató a los campesinos, pero sí se sabe que hay una maniobra descomunal, asimétrica, el Estado de parte De parte, parte de la justicia Parte del Estado y parte de la policía Porque no hay que generalizar Porque no son todos Intentando Enterrar esto Llegar a un empate Aquí no ha pasado nada De acá años De acá años Garantizándose la impunidad A quienes cometieron este crimen Y bueno, y ahora vamos con las novedades del juicio hoy a las ocho y media de la mañana se continuó con el juicio oral en la causa masacre de kuruguahití eh, se, se Juntaron otra vez a los 11 acusados por la masacre, la defensa solicitó la exclusión de varias pruebas ofrecidas por la fiscalía y lo más importante, pidió la nulidad del proceso. Lo, otra novedad importante es que se garantiza que los acusados del caso Curuguaytí recibirán el nuevo año 2016 en sus casas. Tras la solicitud planteada por la defensa, en este caso por el abogado Víctor Azuaga, también pidieron que el tribunal otorgue un permiso especial para que los acusados estén con sus familias en las festividades de diciembre, es decir, para la misa central de CAQP el 8 de diciembre, el 24 y 25 de diciembre por Navidad y el 31 de diciembre y 1 de enero por Año Nuevo el tribunal presidido por el juez Ramón Trinidad Celaya había resuelto, habría resuelto a favor. Sin embargo, a través de una aclaratoria confirmó que solo para el año nuevo tendrán permiso para estar con sus familias, ya que todos son de Curuaití y se encuentran con arresto domiciliario en la Pastoral penitenciaria del Ministerio de Justicia sobre Juan León Mallorquín y 32 proyectadas la resolución es para todos incluyendo el propio Rubén Villalba por fin Rubén querido va a poder estar con la familia un rato afuera de la cárcel, que bien quien se encuentra en la cárcel de Tacumbú los otros acusados son Felipe Martínez, Luis Olmedo Adalberto Castro, Arnaldo Quintana Néstor Castro, Fanny Olmedo Dolores Peralta, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, quienes están acusados de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. En la víspera se levantó se levantó el juicio por una descompensación del presidente del tribunal, quien se habría desvanecido minutos después de volver del almuerzo. Samuel Silvero y Benito González, los otros miembros del tribunal, explicaron la situación, por lo que se continuará inclinando. En, la fecha, en otra fecha el juicio oral, en ese sentido estaba previsto la contestación del Ministerio Público representado por el fiscal Jalil Rachid, quien deberá explicar sobre la validez de las pruebas presentadas, a todo esto a posterior de esta presentación en una reunión con los abogados defensores y el abogado eh, enviado desde la fundación del juez Baltasar Garzón a atender el caso Curuguaytí, Aitor Jiménez y eh, se mostraron eh, propicios a comenzar el papeleo para hacer la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea que bueno, estas son estas son las las novedades del caso Curuguaití por ahora. Buena noticia, van a pasar el año fuera de o sea, en una especie de libertad y lo más importante, Rubén Villalba, Rubén Villalva por fin va a poder, aunque sea, salir un poco de los muros de Tacumbú. Y ahora vamos a escuchar un poquitito de los corales, el recutú de Ramón. Y después volvemos para acá. Gracias. Gracias, Natacha. Heite, yepe, tobeto, praja, pewitu, te Heiteyepe, tovetó, prajapeu y tú, de Tawaraní, mansoí, de Recomanatú, Curuzú. Niña, nera, sé, o tú, ya, e, bababé, no, enluí, ni, moa, ah, boi, que era, sí. Niña, nere, po, bro, ya, pu, tú. Niña, después, mi, pu, y pa, niña, pues, tu boca, Nyamo no mano, mano va a poder, ya, hui, pui, tu, pa pa pote, kanaja, joi pinto ru. Te mi. Oa merehe mondaha, nda. De yukai te yoropo a, a. Be no kona nyande kuruzu clavo ito, nomba apossei moria E ita mo pe amonyai, mando yu trako wa de Tarifa, impuesto, y un fin Ha sueldo, ñeipo, man, lo ha Ca'a bu, il copa, stotut Poguassu, rima y <manyan> Chococuevo pues, i mi romano, oyebracen de yucar. Un trabando i oye pira, remolques peguau i etranza, la sobera de Arerecua, volvendo tramau que allà. El pueblo va a no ir, oye, xa, toque de injusticia oclama, a un hipo guasu de allà, i anereta mi oven de pa. Ya ne presidente jurar ayuda carai con mi rescur futuro carai con mi I, ahí pues doy yo y o justicia y mota amamos la ley ne pucua le botaba cue autoridad coño mu amba monda el pueblo echa pa hombre so pe hoye queja los parlamentarios tudia i la pa Muy bien, muy bien Siempre dando lecciones eh? Dando lecciones en los corales Impresionante Bueno, y hablamos de derechos humanos Hablamos de eh, Digamos La contraofensiva Una palabra que de Algunos viejos le va a traer reminiscencias La contraofensiva neoliberal Que se viene como resorte Comprimido Y antes de eso vamos a escuchar el institucional de la campaña de recolección de muestras de AD, de ADN para este poder identificar a nuestros desaparecidos en Paraguay este es un trabajo encabezado por el doctor rogelio guiburú y su equipo de ángeles que, que, que, que también trabajan en, en, en Total contingencia, digamos, sin medios, con todo en contra, pero igual avanzan, se meten en el medio del monte y donde les cuentan que hay alguien enterrado, eh, no dudan, van y se meten. Así que bueno, vamos a escuchar este el institucional, hecho en, en este caso primero por Anastasia Goiburú.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 tanto de la televisión como de la prensa escrita y la radio. La campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayo Jeka, Yayo Topa. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986 48 38 79. Así es, ahí vamos los compañeros trabajando, buscando. Este, ay, pensa yo les cuento esto. En Paraguay, especialmente en Paraguay, la situación es absolutamente eh, dificultosa simplemente para hablar del tema de derechos humanos respecto a las dictaduras. La República Argentina, es eh, desde afuera se nota eso, esta etapa, estos 12 años, transformaron a la Argentina en un faro de esperanza para todos aquellos que que sabemos que no va a haber justicia en, en, en Paraguay. Porque no la hay con la masacre de Curuguaytí. O sea, están demostrando que el poder sigue intacto, fortalecido, lubricado, funcionando. Eh, las causas nuestras que pretendemos cárcel común para los, los criminales que, que cometieron probadamente todos los delitos por los cuales los denunciamos, eh, vemos esto como una posibilidad lejana pero el hecho de, de, del contagio que, que brinda Argentina respecto a esta temática en cuanto a la protección de la víctima, en cuanto a la representación y persecución criminal de este tipo de delitos, y generando cada vez mayor luz sobre los entramados mafiosos de la impunidad, porque en cada juicio eh, se, se devela una trama, se devela un modus operandi, se devela algo que que siempre existió y nunca se supo. Y ahora se sabe en manos de la ley. O sea, no es una versión, no es una hipótesis. Son este son son documentación fehaciente. Eh, pero bueno, ¿qué va a ser? Vamos a seguir peleándola, como siempre. Vamos un poquitito, muy cortito, porque como les decía, te, te, vamos a hacer el raconto de cómo llegamos hasta acá y sabemos que no fue magia. Noticias del Paraguay, rapidito. Atención... Asunción del Paraguay Se presenta Ríos Libres El documental en La Chispa Con la presencia de Gustavo Adolfo Carbonell Uno de sus realizadores Esto va a ser el día sábado 5 de diciembre a las 20.30 En la calle Estrella 950 Entre Montevideo y Colón la cuadra cultural. ¿eh? La convocatoria dice, los esperamos. Después, Paraguay camina hacia la huelga general convocada para los días 21 y 22 de diciembre. En esta convocatoria se terminó de consolidar la participación de la mesa democrática en la cual este, hay una alianza, eh, una podríamos decir una articulación de movimientos políticos, sociales, entre los cuales Ah, están los colectiveros, campesinos, estudiantes, cooperativistas, eh, está la gente que pelea contra el traspaso de las tierras de Marina Cue, eh, y, y bueno, y esto lo, lo, lo estimula y lo, lo convoca también eh, los compañeros del Partido Comunista Paraguayo, Amado Nayib y sus eh colaboradores, eh muy un fuerte abrazo para ellos. Bueno, y vamos con el Temita 2, que lo vamos a hacer más cortito, pero aunque sea un ramalazo como para saber de qué hablamos. Tango de las madres locas de Carlos Cano y Clara Montes. Cuando al pueblo me pongo a temblar, es la miseria que vienes. Y en el fantasma de la soledad, Pedroñila que te hiciero, que mala cara tener. La que me dejó videla. A mí gastritis ya Con malvina sin malvina grito tu nombre o la saquina Mi que los generales se dan al tanto o por los portales Tango de la madrera lota Copla de amor i silencio Con vida se lolleo con no la vida nos queremos. Con Malvinas sin Malvinas, ¿dónde está Pé? ¿Dónde está Lidia? ¿Dónde Malvino, Malvina? ¿Dónde Malvino, Malvina? Malvina. Con Malvinas o sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas. Con Malvinas, sin malvinas eran tiempos difíciles ¿eh? este tema es, es bien antiguo y desde españa llegaban llegaban las caricias que permitían que las madres pudieran tener un lugar de confort para seguir con esta lucha que sigue hasta el día de hoy y del otro lado tenemos en Paraguay hijos que buscan a su padre. Vamos a escuchar cortitísimo a Derlis Villagra en el institucional de Yayoeka Yayo Topa la campaña para buscar muestras de ADN de nuestros desaparecidos. de un desaparecido durante la dictadura estronista con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo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 este y hoy es la hoy se hizo la marcha de la resistencia muy especial en la plaza de mayo eh, primero con, con madres de Plaza de mayo línea fundadora y luego con eh, las madres de, Ma, de Plaza de mayo de Ebe de Bonafini haciendo diciendo presente Diciendo ni un paso atrás respecto al tema de derechos humanos, y esto vamos a hacerlo muy corto, hubo el día 3, hubo perdón, el día 2, o sea ayer, hubo una movilización de un sindicato de judiciales de la capital federal que convocó a sus trabajadores, de una manera extraña porque primero era con, con una especie de carteles donde se convocaba al paro sin explicar la razón y después en distintos diarios y medios de comunicación, por ejemplo Infobae, se explicaba se explicaba el propio secretario general de ese de ese gremio que la marcha buscaba destituir y solicitar y pedir y este Eh, digamos, provocar la renuncia de la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gilles Carbó. Cosa que eh, ofende, ofende, a, ofende la Constitución Nacional y nos ofende como ciudadanos, nos ofende como argentinos, nos ofende como demócratas, nos ofende como militantes sociales, porque lo que es constitucional, nosotros elegimos este camino de buscar eh verdad, justicia y memoria dentro de los códigos procesales, dentro de la legalidad. Nosotros no elegimos la revancha, nosotros no elegimos este la vendetta. Nosotros queremos justicia reparadora. De esa misma manera respetamos la Constitución y somos profundamente demócratas. O sea que esto es una maniobra extraña de parte de un gremio que no no sé si sus trabajadores le pedirán explicaciones respecto a qué tiene que ver con su situación laboral o salarial esta, esta marcha. Y bueno, y vamos a hacer la recorta y acá vamos para empezar en el tema de, de qué se trata esto de la derecha este neoliberal, no le pongamos derecha, neoliberalismo allornado que se viene con todo. Vamos para entrar en tema 2008, reunión de la Fundación Libertad en Rosario, habla Aznar, esto es un recorte, recorte, pero que saca lo más jugoso la, en nombre de la Fundación FAES. Ahí va es parte sustancial de lo que podemos entender mujer como mujer existe un alenco de valores y principios que informan el pensamiento occidental los derechos humanos las libertades individuales la igualdad ante la ley la igualdad entre mujer las libertades individuales la democracia la economía de mercado y el estado de derecho Están en la misma base de nuestra legislación y además no podemos dejar que sean visitados. Si ustedes me apuran un poco más, les diré que yo estoy orgulloso de pertenecer a naciones y a civilización que tiene como... aquí palabras ni de arrepentimiento, y de excusas, ni de perdón, justamente por defender estas ideas. Este movimiento ideológico que bandera buena parte de la izquierda latinoamericana se dedica sistemáticamente a demonizar y estigmatizar a todo aquello que se refiere a la libertad de la persona, y a quienes como nosotros... Nos llamamos, nos definimos y somos liberales precisamente por defender esa libertad. Los líderes de esta nueva izquierda latinoamericana antemonen los derechos colectivos derivados de la pertenencia del un grupo, a un grupo étnico o social, a los derechos y libertades individuales inherentes al propio secundario. Sus proyectos totalitarios se apoyan en una realidad inventada, construida sobre la base de un pasado terriblesado. Sabemos bien que vemos hacia dónde caminan las sociedades que lo sufren. Sabemos bien que sus ensoñaciones conducirán a sus países al fracaso. Y es terrible ver contentos con los desaguisados que cometen a esos países, estos populistas tienen lo ocurrido y también lo sabían de tapar problemas internos, fabricando conflictos externos. Sería y es terrible pensar que en lugar de ejercer sus responsabilidades, de la peor especie. Periodistas que con sus abominables datos no dejan de hostigar a las democracias de América Latina. Y yo quiero desde aquí, una vez más, porque vamos también en todas partes, expresar mi convención, mi admiración y mi respaldo a mi buen amigo, el presidente Álvaro Píbez, y su lucha este esto no es magia, sin solución de continuidad este primero hago un, solo un resaltado para no perder tiempo, cuando habla de los valores de la sociedad occidental que ellos representan hablan de derechos humanos hablan de derechos colectivos hablan de igualdad de género o sea que este y ahora vamos a ver hacia dónde va esto es un pedacito de un programa que se llama claves que pasa a la Deutsche Welle, el noticiero la, perdón el canal oficial de Alemania muy muy interesante no se lo pierdan ahí va en este en este en este en este tramo vamos a escuchar el pro, dentro del programa Rompeviento, Alicia Puyana Mutis, doctora de economía de la Universidad de Oxford, Ana Ana Esther Ceseña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, entre otros. Ahí vamos. La relación tiene el TLC, el Telecan con el TPP. Están están vinculados de alguna manera. Pues yo creo que están vinculados de muchas formas y el TLC es al mismo tiempo el antecedente del TPP y a la vez el TPP es la ampliación del TLC, podríamos decir que es un TLC Plus porque ahora el TPP agrega más renglones, más rubros de los que tenía el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte y digo, si al, alguien sabe en el mundo de lo que significan estos estados son los mexicanos porque efectivamente llevamos más de 20 años... Y lo preocupante es que nos están repitiendo las mismas promesas que nos hicieron cuando negociaban el Tratado de Libre Comercio. Eh, nos prometieron que... y además han sido los años de menor crecimiento del país, de la economía. Y nos prometieron mejores empleos, y hoy tenemos peores empleos. Nos prometieron mejores salarios, hoy tenemos peores salarios. Eh, nos prometieron muchas cosas, y el campo es el mejor testigo porque hay un desastre social en el campo. Y la migración que va a Estados Unidos por cientos de miles es consecuencia también de ese Tratado de Libre Comercio. Ahora, si pensamos que el TPP es el TLC Plus, que además a los rubros que tenía el TLC le agrega una profundización en materia de propiedad intelectual, eh, de arbitraje, eh, de las inversiones en el en el tratado, es decir, en contra de los estados nacionales, etcétera etc., bueno, Bueno, esta, esta conversación versa sobre el TTP, que es el Tratado del Pacífico que viene a reemplazar los tratados comerciales anteriores que intentó Estados Unidos. Pero lo que es muy interesante y muy importante, y esto lo vamos a pasar más en extenso en el próximo programa, es eh, el análisis que se hace a nivel muy profesional y e, eh, técnico sobre la situación que estamos viviendo. De tal manera que están construyendo acuerdos con determinados bloques de países para avanzar en sus planes de hegemonizar en esta llamada globalización. Por eso es que van corriendo paralelamente el acuerdo del Atlántico y el acuerdo del, del Pacífico, con diferentes este ok, blancos también, porque en el Pacífico está China, en América están los países que habían escapado a la hegemonía norteamericana. Es decir, que cuando se derrote el ALCA surgen al mismo tiempo, de manera más bien sí simultánea, una serie de gobiernos alejados de la hegemonía norteamericana que ahora están queriendo socavar. Sí, quería desde el punto de vista económico, político y militar, ¿tiene alguna implicación el TPP para los países signantes? Sí, claro. Eh, incluso es notorio como desde el punto de vista militar se han reforzado la presencia y los controles de Estados Unidos en toda la franja americana donde se está este sí, firmando el TTP agregando a Colombia porque ahí también Colombia es un punto fuerte en términos militares y que ahora no está firmando este pero que de algún modo permite establecer un corredor militarizado en América que es muy importante. Esto en realidad está ocurriendo hacia el Pacífico con con estos países, pero también está ocurriendo hacia el Atlántico, porque los eh, la manera como se ha ido reforzando la presencia, digamos, del Pentágono en la OTAN, en Europa en los últimos meses, ¿No? O los últimos dos años, es impresionante, y tiene que ver también con el establecimiento de esos contrapesos y de esas fronteras geopolíticas de las que se estaba hablando. O sea, fronteras geopolíticas que por los dos lados del mundo tienden a detener el derrame de Rusia y de China hacia el resto del mundo. Cosa que es bien compleja porque si bien eh, pensando en términos de estados contendientes podemos decir, bueno, hay un enfrentamiento entre estos y Estados Unidos o algunos países europeos o la Unión Europea en su conjunto, también desde el punto de vista económico tienen una imbricación ¿no? eh, tan fuerte que es muy difícil decir que... China está jugando su propio juego sin estar aliado, asociado de algún modo con el propio juego de Estados Unidos, ¿no? esta entrada masiva de capitales chinos también en África y también en América hacia la, la los negocios extractivistas, pues de algún modo yo no podría explicarlos desde el punto de vista económico solamente por el interés o la necesidad que tiene China de estos recursos, sino por la necesidad que tiene el mercado mundial en su conjunto con Estados Unidos a la cabeza de la extracción de estos recursos en Entonces, camina junto, o sea, ya desde hace mucho tiempo van caminando siempre juntos estos estos dos mecanismos, el económico y el militar, y me parece que el grado de expropiación al que tiende eh, la la, insta, la la instauración de tratados como el TTP Eh, ...implica que la militarización va a tener que ser mayor, quizá más variada en sus mecanismos... ...pero que el control de las poblaciones, de los pueblos afectados, va a requerir una presencia mucho mayor. Yeah. Héctor, eh, se habla de patentes, que hay un el copyright, derechos de autor...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 Yo creo que sí, pero am, siguiendo lo que tú comentabas, realmente... El TPP, porque México no está ganando no está ganando nada. No, no está ganando nada, pero sí, eh, al parecer, por lo que señala, eh, ha ganado Estados Unidos. Es decir, es eh, México tiene un papel asignado por los Estados Unidos. México, eh, lo vemos también en el, en, el, en el tema de la migración, eh, juega un papel central eh, como cortina para el, cada vez más acentuado para los latinoamericanos que quieren llegar a estados unidos etcétera pero, pero yo, yo cuál es iré... ese papel cuál es ese papel que tiene hoy día méxico en la política global en la política eh, eh, eh, en la geopolítica de los estados unidos y hacia dónde puede apuntar estados unidos eh, qué, eh, qué rol tendría que jugar méxico en américa latina uy pregunta muy difícil porque realmente hay algunas hipótesis ¿no? Eh primer lugar, México es el el eslabón entre América Latina y y el, y la parte anglosajona del continente, siempre lo ha sido, siempre ha actuado políticamente así, y bueno, y se mantiene esa posición. Es un país clave dentro de el espacio de la cuenca del Gran Caribe, y por lo tanto, uno de los espacios en términos energéticos más importantes del continente, el más importante y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 Eh, ...en ese Esa. nuevo mercado tan grande como nos ofrece, ¿no? Podemos decir entonces que eh, estos tratados para México han sido negativos... En, en, ...desde un punto de vista... ...y por el otro eh, ha forzado a México a méxico a eh, eh, vivir en condiciones eh, eh, bastante precarias... ...y gran parte de la población y por último... ...hacer un instrumento de la política exterior y militar de los Estados Unidos. Curiosamente... Eh, en ese momento, eh, eh, las agresiones hacia los mexicanos eh, tienen eh, eh, lugar de una forma grosera en, en, en, en los Estados Unidos. Pero, eh, ya que estamos terminando el programa, quisiera eh, eh, hacer una pregunta a, a Esther en el sentido, este cuadro que presenta México, que lo describía esto y esto y que anteriormente lo describía Alicia y Vicky, eh, es el cuadro que podría llegar a tener América Latina,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 Y gracias al Museo Franz Mayer por habernos facilitado el espacio. Ahí estamos. Eh, es un noticiero, un programa de la Deutsche Welle, el, el canal oficial de Alemania. Un nivel, eh, cuando escuchamos hablar de Alemania, de la compañera Ana Esther Ceseña, estamos hablando de una de las personas que, que hace escuela a nivel observatorio social. Eh, estos no son advertencias, esto no es un tema ideológico, esto no es eh, Macri me gusta, Macri no me gusta, quiero diálogo. No, no, esto esto es un hay una confrontación. Cuando decíamos que en esta elección pasada se estaban definiendo eh, dos proyectos, dos países y dos mundos, es esto lo que está pasando, en esto estamos, mientras nosotros eh, la miramos desde la tribuna, eh, eh, lo, el, el gerente general de la región sur eh, cumple todos sus objetivos de una manera eh, absoluta. Eh, Esto es un nuevo desafío, esto no está para épicas, esto es una cuestión de ser muy inteligentes, de, de, de abrevar nuevamente en la experiencia del Foro Social Mundial, que lamentablemente después eclosiona al, al, al subsumirse dentro dentro de gobiernos y estados, entonces desaparece como fuente de, de, de creatividad, de pensamiento en la resistencia civil. Eh, pero bueno, como vemos, hay otros que lo piensan, y hoy día la necesidad imperiosa de los pueblos es distribuir la información, bajarla al entendimiento, eh, esto no es eh, patria o muerte, esto no es eslogan, esto no es consigna, esto es realidad. O aparecemos como una masa eh, regional de la patria grande, eh, crecida, madura, eficiente, inteligente y ética o Nos esperan las luchas sectoriales, foquistas, y que siempre son costosas. El costo para nuestro pueblo ya está. El costo ya está. El costo va a ser hambre, ya está. El aumento de los precios es una cosa desmedida, eh, es a lo que nos enfrentamos, esto no es una cuestión de que te guste o no te guste Macri. Ya estamos en la mierda, como quien diría. Y bueno, y nos fuimos, y no te olvides, escucha, pero levántate, escucha y levántate, y nos fuimos, ¿qué va a ser? <Susurra>